Este recurso contempla la posibilidad de proporcionar bebida caliente, alojamiento y desayuno a las personas sin hogar, para la cual contamos con la colaboración de algunos recursos hoteleros de la ciudad. Es un recurso que entra en funcionamiento cuando existe una previsión de bajada de temperatura a 8 grados o inferior a esta. Hasta ahora entraba en funcionamiento cuando el termómetro eh, fijaba una temperatura de 5 grados o inferior. Como trabajamos con estas personas en otros eh, recursos, como por ejemplo en el comedor el social, en el punto de encuentro, eh, son personas con las que intervenimos eh, en los servicios eh, sociales y las conocemos. Por lo tanto, suele ser generalmente una población, unas personas fijas. Eh, suele ser un perfil que suele andar... Eh, en grupos, se conocen pues, entre ellos, entonces eh, esto no suele ser un problema. Es un recurso que está socializado, que las personas que, que lo usan lo, lo conocen